Con la sí, charla para sí, cualquier lado sí. bueno un día dudoso para vestirse hoy pari porque no sabes si ponerte una camperita si andar en mangas cortas si andar con un pantalón largo o con bermudas porque está más o menos fresco pero tiende a que quizá esté más lindo dentro de un rato no hay so no hay sol ahora hay un nubarrón que está tapando la salida del sol en santa rosa y después está mm, parcialmente despejado el cielo Y ese es el panorama. Ay, se nota así un poquito todavía de humedad uh -huh. en, el, en el ambiente. Y hoy decías vos más temprano había una bruma que no llegaba a ser neblina o niebla, pero sí había una bruma en el ambiente que ahora de a poquito se va disipando. Claro, sí, sí. Igual la humedad está alta, Mauro. eh. Por lo menos lo que mide el servicio... No, 95%, noventa Bueno, está casi, casi al tope. Sí. sí bueno, sí. se nota hay mucho la, la humedad en la ciudad de Santa Rosa. Eh, bueno, eh, hoy lunes y ayer lunes y hoy martes hay actividades en el Consejo deliberante, hay comisiones y este jueves va a haber sesión del Consejo. Ayer estuve en una de las sesiones de, en una de las comisiones del Consejo deliberante y más allá de que duró ocho minutos cincuenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Mariano Rodríguez Vega, la oposición volvió a insistir por eh, un tema que es casi recurrente, que tiene que ver con las rendiciones que tienen que hacer mensuales y eh, diarias. Eh, recordemos que eh, la Municipalidad de Santa Rosa o el Ejecutivo presentó rendiciones diarias y mensuales hasta diciembre de 2021. Falta todo 2022 y lo que va de 2023. La, la oposición, en este caso Pablo y Ibarguren, volvió a insistir por la presentación de esas rendiciones, que en realidad son rendiciones que debería ser este, de manera diaria y mensual y que la municipalidad no está presentando. La respuesta que le dieron al, al, al pedido de la oposición es más o menos la misma de siempre. vamos a estudiar el tema. Esa este, respuesta es la que habitualmente está dando el oficialismo en el Consejo Deliberante. El tema es que se termina este año, se termina el, el último año de la gestión de, de la primera gestión de, de Dinápoli y uno se pregunta si va a terminar este año con todas las rendiciones presentadas. Bueno, esa misma pregunta es la que se está haciendo la oposición, pero ayer fue un tema recurrente volver a pedir... por las rendiciones mensuales y eh, diarias que tiene que hacer el Ejecutivo y sobre todo mandarlas al Cuerpo de Relatores, que es el órgano... Que controla lo que gasta la municipalidad de Santa Rosa. Sí, eh, bueno, es una deuda de la gestión. Eh, primero era por el cambio del sistema informático, ahora que ya funciona supuestamente el nuevo sistema. Claro, bueno, eh, ahí sí. está, supuestamente sí. funciona, sí. Sí. funciona, no, mm. tampoco lo sabemos, porque no lo han confirmado. Claro. Tampoco a eso. Mm. Por eso es que quizá esta, esta demora se debe a que no está del todo implementado ese nuevo sistema. Claro, bueno, veremos y haremos las consultas, Mauro, también vos. seguramente sí eh, lo que pasa es que bueno una, te, te eh... dirán te dirán lo estamos estudiando lo misma respuesta que dan al a lo estamos estudiando sí. bueno eh, después hay otros temas que vamos a ir tratando durante la mañana y, este, y lo que vaya surgiendo estamos ahí disponibles bueno Mauro dale eh, nosotros seguimos eh. gracias nos reencontramos dale Pali, bueno, hasta luego eh, nuestro cronista de exteriores Mauro Montero en la primera salida aquí en la mañana Kermesera con PTM En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo turno mañana. Periodismo turno mañana. De lunes a viernes en el 106.